Eta de cristal, el oro cubre su miseria Solitaria esta mi rabia ante filo de su espada Y mi verdad ritos por su ley es encerrada La canción de los proscritos en el bosque del olvido Pisan barro, dejan huella por los siglos de los siglos leyendas a pie de hoguera mi memoria contamos como malditos compartimos el vino nos reímos el destino y afilamos los cuchillos la canción de los proscritos en el bosque del olvido pis el barro dejan huella por los siglos de los siglos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 Canción de los prosilidos en el bosque del olvido, pisan marro, deja huella por los siglos de los siglos.